Y en twitter.com/euskalmusicafm barra Además Euskal Música tiene página en Instagram para que puedas ver puedas visualizar las fotos con los grupos que han pasado por aquí por Euskal Música a presentar sus nuevos trabajos discográficos Así que ya lo sabes, Euskal Música por supuesto también en las redes sociales Tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Jueves, 7 de marzo en directo. Sábado, 9. Domingo, 10 de marzo en redifusión. 20, 21 horas, 8 a 9 de la tarde noche. Novedades para este día. Los Hollister, dientes de luna. También sonarán Gatibu, Cuatro Madres, Siroca y Velar Miñac. Y despediremos la edición de hoy de Uscal Música con una novedad, el adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo discográfico que saldrá el 12 de abril de los Berriozartarras Marea. Así que un programa repleto de buena música, novedades y muchas historias que contarte y aquí hasta las 9 de la noche, y aquí hasta las 21 horas.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 esos fueron un desastre antes de largarme me verás alzarme a las fuerzas del la sur De la insurre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 Oh,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 Sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo de dientes de Luna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 Baten ke usek kartuerna aldegin sendoulen berba bakar bat Aurle hor bat en santana da ni geroti Aportuten na Uru begal dute Saraeta indo hua onide maikie non sartu saran nora juan saran onide maikie estire faltego falteko, kas un cantue zure leio pie da bersentizenzen a portu e signa nicche s nevanna i vaia kaldingsen dum dale cubardi mien nic e charoten faltan botta pensa Ua onire mai chi e Non sarò sarà Nora Juan Onire mai chi be Estire fate con ma cias un gantuec Zitzaren ari zekaz lotu dosuz Zabalduz iren zaudia undita txiki zek Apurke, apurke, sarra zen joan dire Puntuz puntu, jolzizen duzen guztizek Ari asko gazlotutako harimie Milez atigaz egindako trajie.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 De extremos dos es Dushu, aukera tu Aukeratu auquera y es dira caldo Siroca, con este álbum Burus Vera, nos vamos con la formación Belar Miñac, una banda donde las canciones destilan gran energía, vigor y pasión. Son demás con matices power pop y rock and roll, con mucha fuerza y suavidad. Al mismo tiempo, adornados con bonitas melodías, los miembros del grupo Belar son Iki Poliki a la guitarra y voz, eñaut maizal al bajo y voz, Ilargy Aguirre a la batería y Yoshi Uveda a la guitarra y voz.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 Perros deshidratados Belardinak Astearren Iserria deste nuo disco escuchamos Ainda estua eixena eta isana ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo para la formación belar que el álbum titulado Astearen y Serdia. Ahí estaban sonando los temas titulados Ainda Estua e Isena Eta Isana. Y vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música, ya que sobrepasamos las 21 horas, las 9 de la tarde. Y lo vamos a hacer con la formación Berriozartarra Marea El Azogue, es el nuevo disco de esta formación que saldrá el 12 de abril, hoy, día 7 de marzo,